Ok. Bueno, vamos a, a cantar esta canción, pero nos va a ayudar con el coro, ¿ok? A ver, araña. A ver, araña, ayúdame con la melodía. Ok. La letra de la canción dice: Hace tanto tiempo prometí que mi vida. もう一度、もう一度、もう一度、もう一 Muy bien, a ver a ese lado. Que se haga, dice. ¿Ace? Pero yo tengo una duda, dígame usted. ¿Quién cantó más suerte? e q u i é n cantó más suerte? e o w Ok, vamos a cantarlo todos juntos. Dice. e、ah. Mismo que prometo. Así. Y la canción dice así, yo de veras. て p r o m e t